Doctora Camila Santoro, ya la saludo, me quedé enganchado con el tema de los colectivos. Este, pero bueno, sería un tema de discutir luego. ¿eh? No, no da en este momento porque se está discutiendo el boleto del colectivo, el aumento, la llegada de la SUBE. Este, yo creo es que, que justamente es Justamente, no será un este estudio. el momento para hacer todo eh, un saque, porque después que hay que volver había... a implementar la, otra vez y... las máquinas, habría que haberlo pensado antes en realidad. Bueno, eh, son dudas que, que tenemos en, en el programa. Eh, le agradezco haber aguantado estos minutos amable, a la doctora Camila Santoro, quien es delegada en Tandil de la Defensoría del Pueblo Bonaerense. Camila, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todas y si todos bien, día, por ahí? Muy bien, gracias por ¿eh? atendernos. Bueno, queríamos hablar eh, con usted, doctora, porque la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó la guía de derechos de los consumidores y usuarios eh, en esto que se empieza a dar ya desde hace un tiempo, que tiene que ver con el hot sale este, que se está dando eh, en estos días también, con las compras electrónicas. Uh -huh. eh, este, bueno, ustedes han sacado de la provincia una guía de derechos eh, para los consumidores, ¿es así? Sí. Es así, en realidad, bueno, como la defensoría es un organismo que además que acompañar en, en algunas cuestiones, digamos, de reclamo de derechos, también difunde los derechos, ¿no? Sí. Y en ese marco, la idea de la guía es un poco de palabras fáciles para para todos aquellos consumidores y consumidoras que puedan saber sus derechos a la hora de, de contratar por medios electrónicos. Sabemos que, que bueno, que existen las estafas, uh -huh. eh, por medio de los es mucho más fácil o más complejo por ahí eh, entrar en esa en esas prácticas, entonces bueno, la idea de Dorecino y el equipo fue eh, reforzar un poco en el marco del Hot 6, pero en realidad sirve para aplicar en todo tipo de, uh -huh. de compra que se haga, ¿no? ¿Y, y qué le podemos recomendar eh, a los consumidores? ¿A qué hay que estar atentos? Generalmente, en, en este tipo de compras, uno lo que no sabe es con quién contrata. Y, y lo importante es esto estar atento al nombre del, del comercio, si tiene una dirección física o una dirección electrónica, como para, no solamente al momento de la compra, saber quién con quién estoy comprando o a quién le estoy comprando, sino también para reclamos posteriores, ¿no? Eh, muchas veces eh, hay perfiles falsos o este empresas falsas entonces bueno tratar de asegurarnos quién con quién estamos contratando eso sería como un punto muy importante uh -huh. eh, y después que comunidad sepa que que bueno que la información que tiene del bien que está contratando o del servicio que está contratando tiene que estar clara detallada saber lo que estamos comprando eh, eso también es un derecho eh, que tenemos Sí, yo creo que el mayor, digamos, temor que uno puede llegar a tener se da con la tarjeta, sí porque esto se, se paga con tarjeta. Y ahí es donde la estafa se puede hacer mucho más eh, complicada con los datos que uno pasa de la tarjeta. Claro, eso eso va de la mano también con, la, con las estafas bancarias o el tema de, la, de las claves también. Aquí no hay que dar claves, eso también es como algo genérico que, que suele suceder. Entonces, es esto, saber bien con quién estamos contratando, utilizar plataformas que sean oficiales, eh, como que tener ese, ese tipo de recaudos, digamos, eso sería como lo más. Importante. Bien, bien, bien. Doctor, usted hablaba recién de, con respecto a los derechos que tienen en cuanto a algo que me parece fantástico, que la gente lo visualice, que es saber a quién uno lo está comprando, poder visualizar dónde está, cuáles son las, las condiciones, poder saber exactamente y demás, está fantástico. Pero con respecto al producto también me imagino que hay varios derechos que hay que tener muy en cuenta. Sí, eh, esto que, que les decía, digamos, respecto a eh, la, la forma detallada de lo que se va a comprar, el tipo de garantía que tiene, eh, el plazo que tiene también para hacer eh, eh, si te llega, con cuánto plazo que tiene que llevar, uh -huh. eh, el tipo de, de producto, ¿no?, claramente. Y también algo muy importante eh, respecto al trato. que eh, Muchas veces se ve eh, manipulado de una forma... Eh, muy fea, digamos, porque el consumidor está como que no sabe a quién llamar, dónde llamar, eh, las páginas tienen que estar claras en dónde puede hacer la consulta, eh, la información tiene que ser muy clara en este sentido, siempre ¿Con, con el tiempo, Camila este se hace cada vez mayor la compra eh, electrónica? Sí, sí es, es como que saben algo que ya se viene uh -huh. eh... O sea, ya se está instalando, digamos, ya hace mucho tiempo. Eh, entonces, eh, por eso se le hace como más hincapié a lo que es eh, la compra electrónica, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Han sí. tenido denuncias aquí en la Ciudad de Tandil por algún tipo de estafa? Eh, respecto a lo que es compra electrónica, por lo menos lo que es el organismo de la defensoría, no. Sí hemos tenido alguna que otra cuestión en estafas bancarias. Eh, pero bueno, generalmente ahí lo que hacemos siempre es tratar de de coordinar con lo que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Eh, así que bueno, en ese sentido sí hemos, claro, hemos y, articulado. Y el sí. mayor problema, digo, para que la gente esté, entre comillas, avivada, uh -huh, o estemos avivados, sí, sí. es nunca dar claves de tarjetas y demás. Pasa por ahí. No, la, claro, la, la, empieza la estafa ahí. Exactamente. Uh -huh. eh, porque, o sea, a veces la... Eh, está en la experiencia de, de, del estamador, por decirlo así, que eh, solemos caer eh, o que te hackean la cuenta, te hackean el WhatsApp, que eso ha sucedido, bueno, ahí es como que más difícil decir, bueno, no me olvide, no, bueno, porque ingresaron al sistema o tienen otra, otra forma de de no usar, pero, digamos, pero muchas veces el usuario da la clave o da la clave del de banco, digamos, y eso, es, es, eso hay que evitarlo, eso puede ser evitado, entonces... Dios, nunca hay que darle la clave a nadie. Doctora, en su experiencia con este esto en específico en el caso del hot sale o en, en cual, bueno, cualquier otra situación así de, de, de transacción y demás, ¿usted cree que la el argentino está preparado para defender sus derechos, está en conocimiento, se preocupa por, por aprender y por saber cómo son los funcionamientos o todavía le falta una especie de educación en esta materia? No, yo creo que... Eh, Por la experiencia que tengo dentro de todo eh, habla hay recaudo que toma recaudo creo que sabemos un poco perfecta lo que a lo que tenemos que hacer como consumidores, sabemos que existen los derechos pero por ahí eh, a veces no como que nos relajamos en algunas cuestiones o eh, con algunas plataformas entonces eh, creo que abrir donde hay que hacer más nunca en algunas cuestiones pero sí yo entiendo que en la general se sabe que, que tenemos derechos, como poder más o menos defenderlos, y, y me parece que, que sí, que dentro de todo hay, hay contienzo. Bien, bien. Eh, Camila, la gente, si se quiere eh, informar, ¿dónde puede encontrar esta guía de derechos eh, de los consumidores y usuarios? La guía está en la página de la Defensoría, que es defensorba.org.ar, Pueden entrar ahí, eh, está la, la, la el link para descargarla y todo. Uh -huh. Bien, y si no, ¿las oficinas? ¿Cómo? Las oficinas, digo, si alguien se quiere acercar para, o hacer una denuncia. Sí. o para si no puede... Sí, por supuesto, pueden acercarse a la, de, a la delegación también, dirección Rota 192, o eh, por medio telefónico también nos pueden hacer la, algún reclamo, alguna denuncia, al 442 cuarenta y Muy bien, bien, muy bien. Completísimo. Bien, Camila, queríamos charlar con, con usted para conocer, para que estuviéramos atentos, ¿sí? Eh, no hay peligro si las cosas se hacen bien, ¿no? Este, estar atentos, ¿eh? más que nada. Informados, eh, a ver las páginas, claro. cuáles son los derechos, que a veces uno no está acostumbrado a claro. saber las obligaciones, pero a veces no los derechos de lo que se corresponde, ¿no? Así que por eso queríamos charlar con, con usted, Camila. Le agradecemos mucho este tiempo para con nosotros, ¿eh? Bueno, por favor, yo también les agradezco. Saludos a toda la audiencia, que tengan buen día. Igualmente para, para usted. Muchas gracias. La doctora, gracias. hasta luego. Eh, la doctora Camila Santoro, delegada en Tandil de la Defensoría del Pueblo Buenaderense. Bueno, hablando de esto... De bueno, hay Rosa muchas más y... preguntas. es una...